que bueno pues nos poníamos los eiles que que nadie busque esa palabra en el diccionario porque no existe no le va a aparecer ...y en internet tampoco son pues una especie de capuchones que rígidos que nos poníamos en los dedos para coger la oliva, los acedones, los perigallos que a mí me encantaba subirme al perigallo pero nunca me dejaban porque era pequeña Y nada en las redes y el de la carne a la brasa porque ese día pues aprovechábamos mis tíos y mis primos y todos pues para hacer ahí una barbacoa y cosas de esas. Luego nos llevábamos estás poniendo los los ricos. dientes algo a todos, ¿eh? <ríe> bueno, a, nosotros a los que nos escuchan. Tío, pero, pero con el tiempo. Pero mado, estamos sobre todos, todo sea de todos, todos atentos, o sea, como la oliva provoca este descubrimiento.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 Claro, lo que están haciendo es volvernos un poquito locos. Hace sí, claro. tan solo un tiempo nos decían que el pescado era muy bueno, ahora nos dicen que es bueno, pero esta, esta sanitaria, el omega 3 era bueno, malo, de, oh, ¿en qué quedamos? Eh, ¿Nos dejan vivir un poquito? Eh, Comer pescado, sigue siendo claro. bueno.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 Según un estudio además muy reciente de la Universidad de Harvard Así que, tal vez Si tienes algún olivo por allá a la mano <ríe> Yo creo que ahora que ahora cojo época, uno. A lo mejor es el momento De ponerte a aliñar al IVAS Sí, no vaya Pero a ser que, que luego no nos dejen de... ¿no?